Hay un tiempo de lluvias por caer Son unos días verdes como amar Y hay unas ganas grandes de sembrar Más ganas aún de florecer, ah, compañera que primavera te espera. Hay un poco de sol que ha de llegar, con su sed inmediata, con su mar. Enredo del pelo con la sal, y algo que aunque caliente no hace mal en el verano. Desde temprano tu mano. Cuando yo sobre la ciudad y un viento norte amarre su cordel, habrá que enamorarse. de verdad para sacarse el frío de la piel sino que hacernos hay que ser tiernos en invierno